La música es el mejor lenguaje para decirle a papá lo mucho que significa para ti. Por eso, en la tienda online de Energy System tienes un 25% de descuento para tu regalo del Día del Padre. En todos los productos, auriculares, torres de sonido, altavoces, díselo con música. Te esperamos en www.energysystem.com. La venganza se esconde detrás de la máscara. Bruce. Y venganza es sinónimo de justicia para Batman y Catwoman. No te puedes perder de Batman en Cine Yelmo. Todos tenemos cicatrices, Bruce. Sigue siendo un W. Entradas ya a la venta en nuestra app y en yelmocines.es. De Batman ya en Cine Yelmo. XFM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las seis, las cinco en Canarias. Buenas tardes. Feijó pedirá una bajada generalizada de impuestos hasta fin de año. El presidente de la Junta de Galicia y candidato a dirigir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, va a acudir a la conferencia de presidentes de La Palma de este domingo, donde solicitará al gobierno central que baje los impuestos con carácter general hasta final de año. Quiere así reducir el impacto que la invasión de Ucrania está teniendo en la economía de las familias y de las empresas. Cambiamos de asunto. Los planes de cooperación militar en el seno de la Unión Europea, que se espera adoptar este mes en Bruselas, no significarán desvincularse de la OTAN. Así lo ha defendido el alto representante comunitario para asuntos exteriores, Josep Borrell. Eso sí, ha asegurado que los países europeos deben tener capacidad de unir sus fuerzas para hacer algunas misiones, en especial en el marco de la invasión de Ucrania. Más cosas, Sánchez exigirá a las autonomías corresponsabilidad en la llegada de inmigrantes. El presidente del gobierno quiere que se implique n las autonomías ante el creciente número de inmigrantes que están llegando a España. Especialmente se dirigirá a Andalucía, Canarias y Baleares. Y terminamos hablando de cine. Esta semana llega a las salas españolas la nueva versión de Cirano de Bergerac, Cirano. Estreno también de Malnacidos, película española sobre la guerra civil. Y más de dos lustros después de la última cinta de la franquicia, llega Jackas s Forever, donde el equipo se enfrenta a su cruzada final. Todo sobre estos estrenos está en nuestra página web, kisfm.es. Con esto lo dejamos por el momento. Más noticias cuando sean las 7, 6 en Canarias. Tech, los éxitos más poderosos de la música disco de los 80 con Tony Pérez. Saludos y bienvenidos, hermanos y hermanas, en el ritmo desde ahora y hasta la medianoche, hora menos en Canarias, ponemos en marcha d i s c o t e c un repaso a los mejores temas bailables que hicieron historia durante la década mágica de los 80 o mágica década de los 80. Esta semana celebrábamos el Día Internacional del DJ y por este motivo en Kiss FM queremos compartir contigo las mezclas y las canciones h a b i t a b l e s para bailar. Un auténtico placer, me llamo t o n i Pérez. Sábado en nuestra discotech. Grandiosos temas que nos ayudan a recordar y a la vez también a viajar. Sí, sí, a viajar, tal y como lo oyes, porque en los próximos minutos estaremos en Italia, los Estados Unidos y Alemania. Lo hacemos con Gary Lowe, Cooland the Gang y Modern Talking.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 Con lo mejor del dance de la década de los 80. Seguimos en Discotech y ahora la mejor versión que se ha hecho hasta ahora del clásico de Frankie v a l l i Can Take t My Eyes Of f You, a cargo de Boys Town Gang. Los éxitos más poderosos de la música disco de los 80 con Tony p é r e z de sábado estamos viviendo hoy en Kiss FM, en nuestra discotech. Los mejores ritmos de las discos de la década de los 80. Aquellos temas que ya han quedado para siempre presentes en nuestras mentes, como por ejemplo el c a l l m e de Ivana España. Una chica italiana que empezó muy joven, era una niña y participó ya en una canción llamada Happy Song de The Babies Gang. Más tarde ya se lanzó a triunfar en solitario. Tuvo el color de mi amor, color my love, del dúo Fan Fan, que en realidad fue un producto de estudio, pero que arrasó en todas las pistas de baile. Ahora nos ponemos un poco más selectos con el funky disco de las hermanas Sledge con All American Girls. FM. Cada tarde de 5 a 8, una menos en Canarias, contamos con tu participación y podrás llevarte la mejor tecnología a casa con Energy System. Play Kiss con Ricky García. Energy System, especialistas en productos de audio diseñados para seguir tu ritmo. Si tienes que planchar, hazlo menos veces, pero más rato. Ahorrarás energía. Si puedes, sube a casa por las escaleras. Es más sostenible y lo notarás en tu forma física. Cada día r e s u e n a n gestos cotidianos en el planeta para que la música de la naturaleza siga su curso. Kiss the Planet. En sintonía con el planeta. La venganza se esconde detrás de la máscara. Bruce.、Wey. Y venganza es sinónimo de justicia para Batman y Catwoman. No te puedes perder de Batman en Cine Yelmo. Todos tenemos cicatrices, Bruce. Sigue siendo un w ü e y Entradas ya a la venta en nuestra app y en yelmocines.es. d e Batman. Ya en cine yelmo. i s f m Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 7, las 6 en Canarias. Buenas tardes. Zelensky le ha pedido a la Unión Europea una respuesta clara sobre la adhesión de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a la Unión Europea decir claramente si su país podrá ingresar en el Club de los 27. El presidente ucraniano ha asegurado que su país y sus ciudadanos merecen estar en la Unión Europea. Además, ha insistido en que no necesitan que les prometan nada, sino que necesitan apoyo específico. Por otro lado, y como parte de ese apoyo, ha llegado a Ucrania el quinto avión español con material ofensivo. Así lo ha anunciado el Ministerio de Defensa, que ha detallado que se trata de un avión A400 que ha salido este mismo sábado por la mañana. Eso sí, el Ministerio de Defensa no ha especificado el material que contenía el avión, aunque se ha adelantado que en fechas muy próximas saldrá otro envío con el mismo tipo de material y destino Ucrania. Más cosas: el rey Felipe VI ha acudido al acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Allí, el rey ha garantizado la plena solidaridad de España con Ucrania. Ha dicho que los ciudadanos ucranianos están soportando un sufrimiento desgarrador a causa de, ha dicho, una guerra sin justificación. Y terminamos mirando al mapa del tiempo. Este domingo se esperan lluvias fuertes en Girona, en el entorno de los Pirineos y en Andalucía Occidental. Cielos cubiertos en el resto del país que irán acompañados de lluvia de lluvia. Y chubascos, excepto en el área mediterránea, donde no se esperan precipitaciones, aunque sí cielos nubosos. Temperaturas en ascenso en Galicia, Baleares y oeste de la meseta norte, y en descenso en el resto de la mitad norte peninsular, así como en Canarias. Con el tiempo lo dejamos por el momento. Más noticias cuando sean las 8:7 en Canarias. Y en apistas de los 80, con Tony Pérez. Discotech en Kiss FM. Con motivo de la celebración esta semana del Día Internacional del DJ, nos hemos plantado en la década más pródiga en música disco, la década de los 80. Vuelven a nuestra dance floor ahora los grandiosos Cool and the Gang. Get Down On It. What you gonna do? Do you wanna get out? Señores, antes os comentaba que esta semana hemos celebrado el Día Internacional del DJ, pero también celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Pues ya de paso, homenajeamos a tantísimas mujeres que nos han hecho bailar sin parar, además con toda su música y sus grandes éxitos y sus grandes voces. Hemos estado hace un momento con Diana Ross y a continuación nos vamos a Ibiza para escuchar y bailar el éxito de Sandra María Magdalena. Llena pistas de los 80 con Tony Pérez. Esto es Kiss. Disfrutando contigo de ese groove especial. He dicho groove, groove, sí, sinónimo de ritmo. El groove especial de los h i t s de los 80. Esas programaciones que los grandes DJs realizaban en salas míticas como Estudio 54, por ejemplo, la de New York y también la de Barcelona. Recuerdo lo bien que sonaban las producciones de la formación Imagination. No era solo una ilusión, era algo real. SFM Sevilla, 100.3. Llega a Huelva la gira europea del mayor espectáculo homenaje a Dire Straits. Brothers in Band, The Very Best of Dire Straits. Un espectacular show que revive los grandes éxitos de Dire Straits. Auditorio Casa Colón de Huelva, viernes 1 de abril a las 9 de la noche. Entradas en entradas.huelva.es y taquilla en sus horarios habituales. Más info en brothersinband.net. Cariño, menudo día. No veía la hora de llegar a casa. ¿Qué hacemos de cenar? Ay, ¿qué haríamos tú y yo sin los productos maeso? ¿Qué te apetece hoy? ¿Croquetas, canelones, buñuelos de bacalao? Pues hoy me apetece probar algo nuevo de maeso. ¿Qué tal la nueva lasaña carbonara? ¡Genial! Pues directo al micro y en unos minutitos, voila! Maeso. Tan bueno, tan fácil. En XFM tenemos todas las canciones de los 80. ¡Aguá a de los 80 la encontrarás en Kiss FM. 80 y los 90 hasta hoy. Discotech. Discotec, los éxitos más poderosos de la música disco de los 80、hey. con Tony Pérez. Es vida. Vaya título, ¿eh? Life is life. Aquí seguimos mezclando emociones y sensaciones de pista de baile con todos sus estilos y con el denominador común de la gran década de los 80. El sonido disco, y nunca mejor dicho, porque aquí llegan OTAWAN con DISCO. Llena pistas de los 80 con Tony Pérez. ¡Ja! Esto es Kiss. Discotech en Kiss FM. No olvides que estaremos viviendo los 80 más bailables hasta la medianoche, h o r a menos en Canarias. A continuación, dos más de los más grandes: Sylvester con Patrick Cowley y el Do You Wanna Fun k y Western Girls. b a e c h o Boys. Cineman Sinfónico. Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel d í j e s junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación. Cineman Sinfónico. En el Gran Teatro Caixaban, k Príncipe Pío. Entradas en la Estación.com. Un rioja ecológico. Una cerveza artesana. Un queso de n o m i n a c i ó n de origen Cabrales. O un jamón de bellota 100% ibérico. Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra. Todo esto y mucho más lo tienes ahora en h i p e r c o r y e l Supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran Feria de la Alimentación. Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país. Entienda Web y App. Hola, soy Xavi Rodríguez. Escucha cada día Las Mañanas Kiss de 6 a 11, hora menos en Canarias. Y consigue la mejor tecnología con Energy System. Energy System, especialistas en productos de audio diseñados para seguir tu ritmo. XFM Noticias, la actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 8, las 7 en Canarias, buenas tardes. El impacto de la guerra de Ucrania va a ser fuerte. Son palabras de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, quien ha reconocido que habrá un importante impacto económico. Eso sí, ha asegurado que España está preparada para proteger a los sectores productivos y a las familias. Díaz ha prometido que el gobierno español va a tomar cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos y ha asegurado que la clave es actuar con tiempo. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a pedirle a Pedro Sánchez un plan centralizado de ayuda a los ciudadanos ucranianos que han abandonado su país. Ayuso lo solicitará durante la conferencia de presidentes que se celebrará mañana, cuando también le pedirá al presidente del gobierno un plan ante el aumento de los precios de la energía. Más cosas: el rey Felipe VI ha llamado a recuperar La Palma mediante un proyecto colectivo. Así ha hablado el monarca durante el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo de la isla tras la erupción del volcán. Felipe VI ha resaltado el compromiso unánime de todas las administraciones con esta isla.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 Esto es. Discotech. Discotech. Los éxitos más poderosos de la música disco de los ochenta. Con. Tony p e r e t Pídelo bailando en 15FM con d i s c o t e c No es necesario ser un experto en música de baile para darse cuenta de que hay muchísimos éxitos dance de los 80 que se están usando ahora para grandes campañas publicitarias y también canciones de los 80 que triunfan en redes sociales muy nuevas como TikTok. El tema Forget Me Nots de Patrice Rassen es un buen ejemplo de ello. De Discotech en Kiss FM, echamos mano ahora del álbum más vendido de toda la historia de la música, con más de 65 millones de copias vendidas en todo el mundo. El segundo sencillo de este super álbum, o single, como lo quieras llamar, f u e e s t e Billie Jean. Thank、you Seguimos, claro, disfrutando mientras mezclamos lo mejor de la década de los 80 en las pistas de baile de todo el mundo. Y ahora un tema que se consideró desde su lanzamiento como un himno de defensa de los derechos de la mujer: el clásico de Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. case. ん FM、te da más variedad de éxitos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Saludos de nuevo a esos hermanos y hermanas en el ritmo que estáis disfrutando con esta sesión especial Discotec en Kiss FM. Quiero que sepáis que todos los temazos que pinchamos hoy se lanzaron en ese soporte fonográfico que muchos echamos de menos. Su Majestad, el vinilo. Recuerdo cuando compré el tema de Frizz, llamado IOU, lo encontré en una tienda de electrodomésticos de un precioso pueblo llamado Casteltersol, de no más de 2.500 habitantes. ¿Cómo no vamos a estar excitados con todo el musiconazo que estamos bailando en discotec en el día de hoy? ¿Quieres más, por cierto? Pues venga, Rockwell, somebody's watching me. Solo hay una salida: ir al cine y sufrirlo en pantalla grande. Llegan a las salas de cine Sat h e Batman y Malnacidos, dos peliculones trepidantes que no te puedes perder. Entra en cinesa.es, consulta cines, horarios y calificaciones y llévate un póster de The Batman comprando tu entrada anticipada. En cinesa, we make movies better. Elige para tu casa los electrodomésticos de etiqueta más sostenible. Moverte en verde ayuda al planeta. Usa la bici o los vehículos eléctricos.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 Revive las canciones más legendarias de Mecano con nuevas versiones y una puesta en escena brutal. Con más de 100 metros cuadrados de pantallas LED. 29 artistas en escena en un show irrepetible con el que no podrás dejar de cantar y bailar. d e Mecano Musical e x p e r i e n s Entradas a la venta en KissFM.es y CruzDenavajas.es. KissFM, 20 años con la mejor música. KissFM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Jorge Quiroga. Son las 9, las 8 en Canarias. Buenas noches. Yolanda Díaz reconoce que el impacto económico de la invasión de Ucrania va a ser fuerte. La vicepresidenta, segunda de l gobierno, ha puesto en valor, eso sí, que España está preparada para proteger a los sectores productivos y también a las familias. Unas declaraciones que ha realizado desde Chile, donde ha asistido A la investidura de Gabriel Boric. Vamos con otras cuestiones. Estados Unidos autoriza el uso de 200 millones de dólares para ayudar con armamento y equipamiento militar a Ucrania. Ayer el presidente Joe Biden, recordemos, descartaba una intervención militar por el riesgo a una tercera guerra mundial, pero sí que considera procedente proveer de armas al país que lidera Volodymyr Zelensky. Mientras las reacciones al aumento del precio del carburante por la invasión de Ucrania ya se empiezan a notar en Europa, en Francia, el primer ministro Jean Castex ha anunciado una subvención de 15 céntimos por litro de carburante a partir del mes de abril. El máximo dirigente galo ha cuantificado esta medida en un gasto del Estado de 2.000 millones de euros. Informa que por un depósito lleno con 60 euros se podrán ahorrar un total de 9. Y terminamos con la previsión del tiempo para mañana domingo. Cielos cubiertos y lluvias en la mayor parte de la península, salvo en la zona mediterránea donde solo se esperan intervalos nubosos. En Canarias, lluvias débiles y en Baleares, cielos parcialmente despejados. Las temperaturas van a subir en Galicia, oeste de la meseta norte, además de Baleares y bajarán en el resto del país. Así con la previsión del tiempo lo dejamos. Volveremos con más información a las 10, 9 en Canarias. Con los éxitos más poderosos de la música disco de los 80. c o n Tony Pérez. Esto es Kiss. Discotech. Hoy sábado hemos abierto nuestra sesión, nuestra pista de baile con motivo de la celebración esta semana del Día Internacional del DJ. ¿Te ¿Apuntas a seguir bailando? Estaremos hasta la medianoche, una hora menos en Canarias. De los grandiosos del New Wave desde el Reino Unido. Esta noche en nuestra discotech. Seguimos ahora con algo más comercial, pero no menos bailable: Irene Cara. What a feeling! Y los 90 hasta hoy. Mezclas y más mezclas, temas y más temas. ¿A cuál mejor? Hace muy pocos días estuve pinchando para un público muy joven durante seis horas. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando una pareja que estaban junto al escenario me pidieron que pusiera el Gimme, Gimme, Gimme de Ava? No tenían más que 18 años o más de 18 años. La música es mágica, la verdad. Mejores llenapistas de los 80 con Tony Pérez. Esto es Kiss. De Kiss FM, bailando con la década más pródiga en música de baile, dance, disco, fan, a R&B, m n e wave y tantos y tantos estilos que mezclamos hoy para ti. FM, Sintiendo los efectos de la fiebre del sábado noche. Una fiebre que no es nociva, ¿eh? Completamente al contrario. Incluso un DJ te puede llegar a salvar la vida. Last night a DJ saved my life. El éxito de i n d i e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 Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar. Ganas de brillar, de saborear, de renovar. Con este robot aspirador 13 Plus tan deseado, de 729 a 499 euros, tendrás ganas del corte inglés. KISS f m Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 10, las 9 en Canarias, buenas noches. En relativa calma en Kiev, en las últimas horas, el frente está a unos 25 kilómetros de la capital y las tropas rusas no han hecho grandes progresos, pero sí se han producido fuertes bombardeos artilleros, p r e v i s i o n a l m e n t e para cubrir la reorganización de las unidades de Moscú en torno al frente del noroeste, con vistas quizá a lanzar una ofensiva en los próximos días. Respecto a las evacuaciones de civiles, se han logrado en i r p i n pero han fracasado en Ucha y en Pernovaja, una ciudad donde las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de haber abierto fuego contra una columna de evacuación de civiles y haber matado un total de siete personas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso acusa a las fuerzas ucranianas de impedir la apertura. De 10 corredores humanitarios propuestos por Rusia, insisten en que en algunas ciudades de Ucrania la situación humanitaria es ya catastrófica. Y en cuanto a la previsión del tiempo para mañana domingo, se esperan cielos cubiertos y lluvias en la mayor parte de la península, salvo en la zona del Mediterráneo, donde solo se esperan intervalos nubosos. En Canarias, lluvias débiles y en Baleares, cielos parcialmente despejados. En cuanto a las temperaturas, van a subir en Galicia, oeste de la meseta norte Baleares, y bajarán en el resto del país. Con esto último lo dejamos, volveremos con más información a las 11:10 en Carriés. Los éxitos más poderosos de la música disco de los 80 con Tony Pérez. Discotech, una explosión de sensaciones positivas con la mejor música dance de la década de los 80, dedicado a todos los DJs del mundo con motivo de la celebración esta semana de su Día Internacional. Bailamos ahora en Italia con Don Silvio Silver Pozzoli. Desire. You are the elder moon that's in the sky I see the r e a s a n glow on all the people Yes, they know that I'm so deep in love Day after day I'm feeling very happy Since you came and knew you were the one I w a n n a loaf to keep me going, baby. I close my eyes and all I d r e a m is you Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, do, d d o o sing my dream around. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, do, sing my dream. I wanted to stay here beside me honey Put your l v e s on mine and take my mind to night You are my light, my star, my rain and fire All I can do is dream it, always dream Day after day I'm feeling very happy Since you came I knew you were the one I wanna know to keep me going baby I should all agree w i s you. s i n g s i n g s i n g s i n g my dream around. Do, do, do, do, do, do, sing my dream around. s i n g s i n g say, say my dream around. Do, do, do, do, do, do, do, s a my dream. Enviado todo con los años, todo, absolutamente todo, e h menos lo que sentimos por estas músicas que te acercamos en formato sesión de DJ, Discotech, para no parar de bailar. Ahora lo haremos en Alemania con Modern Talking y en el Reino Unido con Yachu y The Buggles, Video Kill de Radio Star. Sábado noche con nuestra d i s c o t e c a particular. No pueden faltar la tierra, el viento y el fuego. Earth, wind and fire. Fall in love with me. Bueno, es que además es imposible quedarse quieto con todo lo que está sonando esta noche en Discotec. Desde Kiss FM. Seguimos celebrando el día del DJ mezclando en fin de semana lo mejor de los 80. Esos buenos tiempos que nos recuerda ahora c h i c Good times. e s Tuvo la versión del tema original de Shocking Blue, Venus. Sí, Venus, vamos, en castellano sería Venus, a cargo de las inglesas Bananarama. Esta noche en discotec también bailamos y recordamos el clásico de cameo. Cameo, en inglés. What up? Y también f i n e Young Carnivals con su She's Drive Me Crazy. ¿Qué es Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. ¿Cuál es la canción que te recuerda a tu padre cada vez que la escuchas?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 El lunes a las 8.40 pondremos en juego 17.000 euros. ¡No te lo pierdas! Para los que quieren ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. O para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, Vitumi presenta Quick Will Radio. El musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el Gran Teatro Caixa Bank Príncipe Pío. Entradas en la estación.com. Kiss f m Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Jorge Quiroga. Son las 11, las 10 en Canarias. Buenas noches. Ucrania confirma que las negociaciones con Rusia se mantienen a través de videoconferencia. El asesor presidencial ucraniano, Mihailo Podoliak, ha advertido de la dificultad de estos contactos y ha destacado que no se han planteado ultimátums por ninguna de las dos partes, aunque también ha reconocido que no se han logrado los resultados esperados por la delegación ucraniana. Mientras,、uh, Josep Borrell, vamos ahora con declaraciones del alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea. Ha remarcado que aplicar una zona de exclusión aérea en la guerra de Ucrania implica derribar los aviones rusos que la violen y supondría, según él, extender el conflicto a una tercera guerra mundial. Mientras cerca de 13.000 personas han logrado ser evacuadas a través de los corredores humanitarios a lo largo del día, aunque no ha podido salir el convoy de Mariupol, según ha dicho el viceprimer ministro de Ucrania. Vamos ahora con otras cuestiones. El rey a b a n d e r a el proyecto colectivo de España para recuperar La Palma. Junto a Doña Leticia, Felipe VI ha presidido el acto de homenaje a los ciudadanos de la isla por su ejemplaridad. Ante la situación que han tenido que vivir. Un acto con el que se han volcado instituciones de todo tipo con el gobierno a la cabeza. Y en Chile, el nuevo presidente, Gabriel Boric, ha pedido generar una nueva relación entre el gobierno y los pueblos indígenas. Boric ha insistido en que este punto es vital para la construcción de un Chile justo y digno. Y con esto último lo dejamos. Volveremos con más información a las 12, 11 en c a r r i a s Los Éxitos más poderosos de la música disco de los 80 con Tony Pérez. Aquí estamos estrenando la última hora de este maratón dance de los 80 llamado d i s c o t e c desde Kiss FM. En su día, la gente pensaba que el éxito de Jimmy Bohorn, Spain, era un homenaje en inglés a nuestro país. En serio, la gente en esa época no dominaba mucho idiomas y cantaban Spain en lugar de Spain. Qué gran clásico para bailar recordando. De Kiss FM, ahora con la reina del pop o del pop dance, mejor dicho, de los o c h e n t a sin s lugar a dudas.、Eh, luego, el niño con la voz de hombre, Rick Asley. Niño, entonces,、eh, ahora ya creo que se afeita. Y también bailaremos con la alta energía de b e n n Thomas. Y tú p u e d e dance. Por i n s p i r a c i on. Come on. Ese estilo que se puso de moda y que Evelyn Thomas aprovechó para reproducir en uno de sus éxitos más conocidos. Y ahora, desde Discotech en Kiss FM, otra muestra más de que los 80 fueron un buque escuela para muchos artistas que más tarde copiaron canciones o las utilizaron como base para crear nuevos éxitos. MC Hammer copió la base del Super Freak de Rick James. Para crear su You Can Touch This en 1990. Pues bien, Super Freak, el tema de Rick James, es de 1981. Más poderosos de la música disco de los ochenta. Con Tony Pérez. Esto es Kiss. i De éxitos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Atención, porque ahora en discotech vamos a realizar un ejercicio muy fácil: todos y todas al unísono. Levantamos las manos mientras seguimos bailando con otro de los clasicazos de los 80, Hands Up de Ottawa. En el ritmo. Estamos llegando al final de esta inigualable experiencia llamada Discotech. Con motivo de la celebración esta semana del Día Internacional del DJ, hemos repasado lo más grande de las pistas de baile en la década de los 80. Ha sido más que un placer capitanear la cabina de Discotech desde XFM. Un saludo y un abrazo de parte de quien nos habla, Tony Pérez. ¡Hasta pronto!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 Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, b u m i presenta Quick Will Raccoon, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com.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 Son las 12, las 11 en Canarias. Buenas noches. Ucrania denuncia que fuerzas rusas han saqueado un convoy humanitario dirigido a Mariupol cuando intentaba por quinta vez llegar a la ciudad. El convoy partió de Saporrilla por una ruta controlada por tropas rusas y en el control de Tokmak fue saqueado por los invasores rusos que se llevaron comida, ropa y material de higiene por la fuerza. Según ha explicado a través de Telegram, el responsable de la región militar. De Saporilla, Oleksandr s t a r k u h según recoge la prensa ucraniana. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky ha hablado con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para discutir las perspectivas de conversación de paz que pongan fin a la guerra. Además, Zelensky ha pedido ayuda a Bennett para liberar al alcalde de Mariupol, que recordemos fue secuestrado por las fuerzas rusas, según el ejecutivo ucraniano. Al margen de la invasión de Ucrania, Pedro Sánchez ha elogiado a La Palma como ejemplo de resistencia y coraje ante la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Así lo ha manifestado el presidente del gobierno en redes sociales, en las que ha alabado a los palmeros, que ha dicho dieron lo mejor de sí mismos para hacer frente al desastre. Según ha dicho, hoy hemos rendido homenaje a quienes trabajaron para mitigar las consecuencias y a toda la población por su gran fortaleza. Y en Brasil, el país suma más de 654.000 muertes por coronavirus en dos años de pandemia. Eso sí, la situación comienza a estabilizarse y se aleja ya de las 3.124 víctimas mortales diarias del pico de la segunda ola de la pandemia. Con esto último lo dejamos. Volveremos con las portadas de este domingo cuando sea la 1:12 en Caracas.